En esta misma mesa se han sentado uno cuantos antes que yo. Y en las horas más ruidosas de la razón todavía existe un incesante susurro. Te amo. Único consuelo y soliloquio del corazón. Muy a menudo bendigo al Dios que me ha hecho amarte así. 21 de octubre 1772 Un día como hoy nació Samuel Taylor Coleridge Y si la vida me falta ténganlo todos por cierto que el gaucho está en el desierto sentiré en tal ocasión tristeza en el corazón al saber que yo estoy muerto Es la memoria un gran don, cualidad muy meritoria. Y aquellos que en esta historia sospechan que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. 21 de octubre de 1886, un día como hoy Murió José Hernández 21 de octubre 1917 Un día como hoy nació Dizy Gilespi Señoras y señores, yo no aprendí en los libros ninguna receta para la composición de un poema, y no dejaré impreso a mi vez ni siquiera un consejo, modo o estilo para que los nuevos poetas reciban de mí alguna gota de supuesta sabiduría. Hace hoy 100 años exactos un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, Escribió esta profecía. Al amanecer, armados de una ardiente paciencia entraremos en las espléndidas ciudades. Yo creo en esa profecía de Rambou, el vidente. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa, pero tú ves siempre confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza, por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera. En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rambeau: "Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres." Así la poesía así no habrá, cantado, no en habrá cantado en vano 21 de octubre 1971 un día como hoy Pablo Neruda recibió el premio Nobel de literatura Me gustas cuando callas porque estás como ausente distante y dolorosa como si hubieras muerto una palabra entonces una sonrisa basta y estoy alegre alegre alegre de que no sea así El 21 de octubre de 1982, un día como hoy, recibió el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, Gabo para los Amigos. Mi maestro William Faulkner dijo en este lugar, me niego a admitir el fin del hombre. Ah, y un día como hoy, desde su catre, Recavarren vio el fin. las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle